El Callejón de Don Bartolo, Ciudad de Querétaro. De cuando en cuando la providencia hace un ejemplar y público castigo en algunos seres desgraciados. Tanto para escarmiento de sus similares como para dar a la humanidad testimonio de uno de sus atributos, su justicia. Tal es el objeto que va a ocupar nuestra atención en la presente leyenda. La tradición oral ha perpetuado este suceso espeluznante y así ha llegado hasta nosotros, pues en un pergamino que ha pasado por mis manos no he dado con esta relación tan digna de conservarse escrita para escarmiento de otros. A mitad del siglo 17 vivía en una de nuestras calles céntricas un individuo, bastante rico, a quien llamaban el segoviano, y cuyo nombre era Bartolo Sardaneta, que por su apellido más bien parece haber sido florentino que segoviano, como se apodaba. Siempre se le conoció solo, teniendo como ama de casa a su hermana y vivía con holgura y desahogo debido a sus rapiñas, pues era prestamista. Mas como en aquel entonces estaba prohibido hacer esos negocios, recibía sus altos réditos en especie, razón por lo que ganaba a lo doble, poseyendo además algunos terrenos y casas, muchas de ellas quitadas a los tontos necesitados por devengación de réditos. Así las cosas, y llevando al parecer una vida hasta edificante en materia religiosa, nadie se atrevía a murmurar de él. Solo el día de su cumpleaños se daba entrada franca a su casa a varios reverendos que le dispensaban amistad, y esto por el espacio de la comida nada más, pues ocurría a los templos como todo buen cristiano refiere la tradición que cada año a la hora del brindis decía esta relación brindo por la señora mi hermana, por, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701 fecha demasiado lejana pero para él tenía algún significado porque nadie se atrevía a preguntárselo ...debido a su carácter poco comunicativo. Esto pasaba por los años de 1651. Así pasaron los años y más años... ...pero como no hay deuda que no se pague... ...ni plazo que no se cumpla... ...llegó al fin la fecha... ...fastuosamente cacareada por el segoviano... ...y aquí lo que aconteció... Era la noche de la fatídica fecha... 20 de mayo de 1701. Al terminar de sonar la hora sacramental de medianoche... Se dejó escuchar una fuerte detonación... Apareciendo sobre la ciudad un rojo fulgor momentáneo... Seguido de un profundo silencio. Los vecinos despertaron despavoridos asomándose a las puertas y ventanas sin encontrar el porqué de aquel formidable ruido. Y al acercarse la santa hermandad retirábase presuroso para no verse envueltos en un lío del que con trabajo saldría. Nadie volvió a escuchar rumor alguno. Quedando sin solución la multitud de hipótesis que fraguaba su calenturienta imaginación. Al día siguiente, y siendo ya bastante tarde, los vecinos de la casa del segoviano notaron con extrañeza que ninguno salía de ella. No faltó quien diese parte a la policía, lo que enseguida ocurrió, trayendo consigo el escribano real de su majestad. Y al deserrajar la puerta de su alcoba, se presentó un horroroso cuadro que hizo se les parás los pelos de punta, no solo al alcalde del crimen, sino hasta el último esbirro. Al pie de una muy elegante cama, yacía el cadáver de la quien en vida fuera, la hermana del segoviano, estrangulada por el mismo. Pegado al techo, estaba el segoviano como carbonizado, haciendo gestos horrorosos y pidiendo a Dios misericordia. Se llamó un sacerdote, quien según cuenta la tradición, se llamaba Marmolejo, quien declaró que aquel hombre estaba poseso, por lo que comenzó a exorcizarlo, logrando que el demonio soltase su presa y se alejara velozmente, cayendo enseguida de un Bartolo sin vida al pavimento. Al caer, ya venía carbonizado un rótulo que él tenía y que decía, castigado así por hipócrita, asesino y ladrón. Encontróse en su guardarropa una escritura de papel negro con caracteres blancos, que no era otro sino el contrato celebrado con Satanás, por lo cual, a cambio de riquezas, honores y placeres, le entregaría su alma los 50 años de la fecha, y como el plazo había expirado, el contrato forzosamente tenía que ser cancelado. Este hecho alejó de aquella calle a la gente de buen vivir y por espacio de más de un siglo se vio con horror y nosotros todavía alcanzamos a ver que esa calle sólo era habitada por gente de mal vivir, entregada a la orgía y a los placeres, hasta que el gobernador Cosío, por los años de 1890 y tantos, la mandó desalojar, sustituyendo el vecindario con gente pobre, pero honrada. Y desde aquella horripilante fecha, el vulgo intituló a esa calle con el nombre de Don Bartolo, con el cual nosotros la conocimos.